Que nada darles las gracias por, por su visita aquí directo desde el despacho de alcaldía con, con la población mediante la, las ondas de r a d i o c u t i v a l ú la percepción que tiene la población es que no se ha logrado hacer hasta aquí grandes obras que todavía está pendiente de conocer qué es lo que se tiene para piura ya a un año como usted mismo indica de la gestión De la señora Mónica Zapata. ¿Qué hemos empezado a hacer y que fue un sueño del señor Aguilar? La Sánchez c e r r o cuestionada por mis regidores, que a quién estaré favoreciendo, sí o no. La Sánchez c e r r o yo creo que una, es uno de, de los proyectos más、eh, importantes en este momento para modernizar nuestra, nuestra ciudad. Y lo estamos trabajando, que también es otro logro, tener, haber podido contactar con el Banco Mundial. que acepte dentro de la relación de, de proyectos que tenemos,、eh, que son la, el terminal terrestre,、eh, que son la,、eh, un, par, un gran parque zonal que Piura no tiene,、eh, dentro de todo lo que hemos, priori、eh, hemos nombrado, priorizaron esta avenida Sánchez c e r r o y lo estamos trabajando con él. Y otra obra muy importante que la gente no la va a palpar, pero va a ser muy, muy importante porque no es una obra física, es el catastro de nuestra ciudad. Piura es una ciudad tan grande que está creciendo a una velocidad que viene mucho para, para Piura, es el, nuestro catastro, es importantísimo. Vemos los problemas que hay en las municipalidades a nivel nacional con el tema del f o n Común, donde vivimos la mayoría, el 99.9% salvo el Lima creo, vivimos de nuestro、eh, ingreso por f o n Común. Catastro. Piura no recibe, no recauda lo que tendría que recaudar en la realidad. Entonces,、eh, ahí es una inversión más o menos de 6 millones para el catastro. estamos trabajando、eh, con la CAF también y es a nivel mancomunidad. Es Pura, Castilla y Catacaos. Todas las mejoras que va a tener nuestra ciudad. ¿no? Porque es más recaudación. Realmente、eh, vamos, vamos a, a, a recaudar lo que necesitamos para vivir. tranquilamente sin la presión de q u é nos va a dar el gobierno central Zapata, el tema de la capacidad de los profesionales también ha sido uno de los puntos que se le ha cuestionado mucho de s d e los medios de comunicación es, es, un, es un problema muy muy complejo que lo vivo día a día tengo gente comprometida no todo el mundo se pone la camiseta en la gestión、eh, general más se lo pone la gente que viene de afuera y la gente que viene e d afuera muchas veces viene por No por el sueldo, porque es pésimo un sueldo acá. Si queremos tener un s ú p e r funcionario de un s ú p e r nivel, no viene. Uno acá tienes eh, eh, la prensa que muchas veces este, está atrás de, de la vida privada de las personas.、Eh, tiene el tema también de, de que、eh, legal, por cualquier cosa uno, yo tengo más de 70 procesos en fiscalía. Entonces la gente de un nivel y que no está acostumbrado a trabajar en el, en, el, en el sector público no viene. Y otro tema es las leyes que están dadas, los tiempos. Hay muchos gerentes que quisieran avanzar mucho más rápido. La gente de planta es un gran problema. La gente de... de o usted bien, habla de los estables. De los estables también es un gran problema.、Eh, porque ellos cumplen su horario, se van se acabó. Ellos hay momentos en que sé que les dicen a los funcionarios Yo ya soy de planta, aquí no pasa nada. Algún proceso administrativo, una sanción, pero aquí que lo saquen es muy difícil. El tema del mercado central modelo, en todo caso están ambos ahí, que tiene nuestra ciudad, que de modelo no tiene nada, por supuesto, ¿no?、Eh, ¿Qué es lo que se va a hacer realmente? ¿Cuál es la decisión desde la alcaldía? Se habla de privatización. Algunos piden que sean los mismos comerciantes, de manera individual, lotizándose, que luego. se posibilite esta privatización y u n a modernización. Otros hablan de manera conjunta, pero hay l a posibilidad de que sean capitales externos, a piura, nacionales o extranjeros. ¿Cuál es la decisión de la municipalidad?、Eh, ha habido muy mala información en el tema de capitales externos.、Eh, tuvimos la buena, tuve la buena idea, creo, de llevar el año pasado un poco cuestionado por la prensa a los dirigentes de las asociaciones de comerciantes del mercado, digamos como cinco a conocer Minca. Minca es capital peruana. y vieron cómo se podía llevar un mercado vinieron motivados por el, porque estamos、eh, trabajando la privatización para ellos soy hija de comerciante mi familia siempre ha sido comerciante un comerciante no es、eh, no trabaja para perder el comerciante gana hemos hecho un e m p a d r e n a m i e n t o en el mercado donde el comerciante tiene su, su tienda central no y después tiene ocho o diez ambulantes de su misma tienda por repartidos por todos lados ¿No? Ha habido un desorden, ha sido tierra de nadie el mercado. Estamos poniendo orden. Estas asociaciones ya han presentado muchos de ellos su proyecto para sus mercados que ya está, están en proceso de privatización. Hay dos que ya están privatizados y los otros están en proceso. ¿no? El excedente, porque también van a entrar los, los que han, las que políticamente se les dio áreas públicas, que eso es prohibido por ley. Políticamente quedó bien. Ven, trabaja acá y eso se fue e tuburizando. Las capullanas es un logro, creo, ¿no? Rescatar el tema de las capullanas. Pero sigue siendo todavía un elefante blanco. No, en las capullanas ya tiene luz, ya tiene agua, ella está subastándose los puestos, ya han comprado algunos, no sé cuántos, pero se está comprando. La Caja Piura, que es, nuestro, es un ente nuestro, está apoyando, está difundiendo lo que es la, el financiamiento. Para hacer este. Pero está teniendo receptividad por parte de los comerciantes. No como pensábamos, pero ¿por qué? Porque creo que como me es mujer, creo que no creen que no voy a, a cumplir la palabra de liberar las áreas públicas que los vecinos te exigen y te piden. El vecino quiere transitar por su vereda. entonces el mercado va a quedar limpio el mercado tiene que quedar limpio palabra y mujer vuelvo a repetir que no les gusta mucho y usted tiene un tiempo un tiempo prudente que se ha planteado antes de、esto? fin de año ese mercado está libre antes no se iban porque d ó n d e se... ellos te dicen ya señora yo me voy pero d ó n d e me voy tiene el espacio tiene las capullanas entonces finalmente la modernización del mercado pasaría por la misma asociación de los comerciales ellos son si、sí. no hay interesados capitales n i u n o externos a piura o en el país、Ninguno. acá con lo que estamos tratando es con los presidentes de las asociaciones de mercados de los diferentes mercados que hay, plataforma juan velasco algarado el de frutas el, el anexo el central Y la decisión es que se l o dice, se entregue en los mercados de manera independiente a cada,、no. a cada puesto, a cada comerciante,、no. o se va a h e n e r Es imposible、punto? legalmente, porque para, aceptar, para ir a un crédito, imagínese, uno crece así, otro está, otro quiere, o sea, es desorden. Como asociación, ellos, es más fácil. Lo he visto en Lima, invitada por la Caja Piura a la inauguración de un gran centro comercial. Imagínense nuestra Caja Piura inaugurando en, primero en Lima que en Piura, donde es su, su alma m a t e r Eh, de exambulantes del mercado de Gamarra. Y ellos c o n t a b a n sus experiencias, se demoraron muchos años, tuvieron que asociarse, porque a la hora de hacer un préstamo, no te lo dan individual, te dan a una asociación. Finalmente, señora alcaldesa, el hecho de ser mujer, ya nos dijo hace unos instantes que algunas personas puedan estar creyendo que no va a hacer lo que dice por ser mujer. Este hecho de ser mujer, a usted. Le ha causado muchos inconvenientes, ¿cree que por ejemplo por eso hayan habido muchas críticas? En el fondo sí,、eh, soy una mujer muy positiva, los inconvenientes les puedo decir que puede ser el machismo, la falta de credibilidad pues a los varones de encontrar una mujer sentada donde por años y años han visto solo este varones ahí sentados, ¿no? eh, creo que ha habido mucha desconfianza. Sobre todo han pensado que me podían manejar de otra manera, que iba a ser muy fácil de, de llevar por donde ciertas personas querían. Los intereses políticos, etc. Exactamente,、económicos. exactamente. Entonces, bueno,、eh, el lado positivo es que siento mucho respaldo en la mujer. De la mujer c o m ú n y corriente como yo, que le digo que he sido un ama de casa normal y corriente, pero sí con un compromiso de participar activamente en el cambio en mi ciudad. ¿Volverá a postular? En sí me provoca, le cuento. ¿Ese trabajo ha comenzado ya para ver la posibilidad de reelegirse? Le voy a decir la verdad, yo no he puesto alma, vida y corazón para la reelección, que yo creo que se maneja de, otro, de otra manera. Yo estoy haciendo mi trabajo como funcionaria en este momento pública lo mejor que pueda. Estoy dando de mí, pero no sabe las horas del día que doy. Estoy rodeándome de gente profesional, técnica, no política, ni partidaria. Dios dirá, siempre todo se lo dejo en manos de Dios. Si Dios sabe que nos va a ir bien y que no me va a pasar nada malo, me irá poniendo las cosas en el camino para que esto continúe.